Llegó el papi. Paren a ver, paren todo, por, por favor, favor Paren todo, hasta aquí nos llegamos, hasta el no señor, señor alcalde. Paren todo, hasta ¿sí? el señor alcalde. Recuperado ya, no saben, bueno, o sea, ah, Sandrito no sabe. Cada eh, delgadito a al saludo. Estaba de vacaciones don oh, señor, a con el amor. Estaba de vacaciones, <risa> faltó el quequito. Estaba de vacaciones en el centro. bien, Sandro espérate Perlán un poquito. El el miércoles eh, pasado Entonces, nos enteró, nos supo, está con nosotros el alcalde de Villa a la máxima autoridad comunal, don Nelson Stey Molina. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le va? Hola, gusto saludarlos, Yanni. Gusto saludarlos. Ando. Igualmente, alcalde. Que, ¿Más que, recuperado realmente... ya, alcalde, no? Sí, ¿Tuvo, ya tuvo, estoy... que, ¿Tuvo que operarse el alcalde? Sí, le pasó al alcalde. Tuve una operación de urgencia, ¿Ya? urgencia, se sí, fue en la noche. ya así que pero ya estamos recuperados y, y aquí el, el, se puede disculpe se puede eh, una operación que uno realmente por examen de rutina ¿verdad? Ya. y de okay. rutina ya. que le da es por si acaso a ver, hagamos un examen de esto y aparece y apareció algo, algo. Aparece ya. algo ya. Okay. Que hay que sacarlo al tiro ya okay. afortunadamente todo bien ya estamos bien, 100% operativos la pierna ya sí. la, la mueve bien si sí. sí, todo ya, ya. está todo, okay. funcionando perfectamente así que ya estamos eh, trabajando bien como siempre para la ciudad y, bueno. y, hacer, y tratando de hacer las cosas bien pues al final uno como siempre sí, claro que sí pues así que ahí estamos en una, una comuna que hoy día viene, estamos a puertas de iniciar el me aniversario así que estamos muy contentos sí. oh. ¿Ah? Ah, eh, 8 de noviembre sí señor 8 de oh. noviembre vamos a hacer actividades muy bonitas vamos a primera vez se hace una misa a las 9 de la mañana y usted también está de aniversario ver, eh, el primer eh, el primer año de bueno, elección eso, no? Ayer fue el ah, sí. ayer fue el día. ¿no? Perdón, ayer fue. 27, ayer fue 27. No, eh, antes, antes de ayer, de ayer fue el 20. lunes. Sí, antes de ayer el fue el 27 lunes. de octubre, fue el día que se coronó, que juró oh, en las elecciones, bueno, mandó un cambio. video agradeciendo a la gente de Villa y a Leva Peña Blanca por la confianza, a las familias principalmente. Y que obviamente somos gente seria que estamos eh, ah, tratando sí. de hacer las cosas lo mejor que se pueda y en, en bienestar verdad de toda la, la, la gente de Villa Blanca y la gente lo ha visto, o sea, mm. estamos a un año, ¿verdad?, haciendo hartas cosas ya bueno, eh, un año de haber sido electo, electo. digamos. Electo, sí. y, Pero a 10 meses, sí, meses de haber asumido. A 10 meses de asumido. Claro. Y se propuso hitos, metas en cuanto recién asumió sí. eso, o, y... o, o, lo que pasa es que uno dice uno tiene que prometer siempre lo que pueda cumplir así ah, ahora mismo lo mejor... le dije yo a una polola <risa> y no porque... pudo cumplir <risa> no pudo no, no, no, no. <risa> no cumplió ella o no cumplió <risa> no. oye, y, ¿y qué tal? no, y, y, y la verdad que uno, uno cuando hace campaña, porque para mí usted ve que para mí está todo yo, yo apliqué a la lógica verdad de sí. Le decía bueno hay que este un, un producto como como la gente me conoce como la gente tiene que conocerme a mí para poder eh, para poder demostrarle verdad porque mucha gente está muy eh, eh, poco receptiva muchas veces hoy día los políticos y eso lo vemos todos los días cada vez hay, hay más todo el mundo promete mete cosas y al final todos terminamos decepcionados Así es. ¿ah? y eso obviamente cuando dice uno tiene que yo sé para la gente la mayoría yo lo único que usted si usted quiere que le prometa algo yo voy a trabajar Mi trabajo es, es, sí, la, bueno. es la mejor carta de presentación y, eh, obviamente, cuando tiene sueños dentro de la del, alcalde. Del, del, del, de, como alcalde, ¿verdad? Como, por ejemplo, era eh, en ese momento de recuperar la tenencia de Peñolanca. Ya. Pero no vamos a tener la tendencia de Peñolanca, vamos a tener un cuartel mixto uh -huh. y ya está. Eh, ¿Cuál eh, es la voy... diferencia? ¿E es mucho más grande, grande, Absolutamente. El cuartel sí. ya un es un cuartel de Carabineros, dos pisos, claro. qué <ríe> sé yo, un cuartel claro. con, con unidades eh, permanentes en Carabineros. La tenencia era... Un, un par de vehículos, ¿verdad?, Bien. que controlaban el tránsito. Hay haber un cuartel. ¿Un cuartel mixto? ¿Dónde? En la extenencia, de mismo, ya, en Peña el sector oriente de, de Villa Alemana, uh. o Peña Blanca, mejor dicho, a la entrada. Sí, Así que, chay, ten... eh, eso es una de las cosas que tenía. El otro también, que uno de los hitos que uno decía, y hoy lo que quiero, ¿verdad?, es... Eh, Eh, limpiar la ciudad, en el sentido de sacar los ambulantes, y los ambulantes salieron primero sí, de, el primero de marzo, ¿verdad? Y este es un trabajo en conjunto, no solamente de... <risa> no sé dónde están, pero No, es decir, ¿Eh? Él se preocupó de sacarlo, no a dónde se iban. Claro, entonces, hay, hay varias y cosas. Y ahí uno se da cuenta que es cuestión de, de, de voluntad y de gestión, sí. nomás, más, en es, otro es la lado reverencia. dicen, "No, que no tenemos recursos, no, que no tenemos facultad, no, que no ten... Bueno, si vía alemana pudo ¿Por qué otras comunas no van a poder? Lo que, lo que es seguridad tampoco, no teníamos nada de seguridad. También a mí me interesaba tener una seguridad pública robusta. Hoy día, imagínense, firmamos el convenio de esa 14. Ah, tenemos claro, pues. tenemos ya seguridad las 24 horas. De hecho, anoche nos llegó un, un, un audio, ¿verdad? De una persona que llamó a las 11 y media de la noche por una incivilidad que se estaba produciendo en una plaza. Llegó a los 3 minutos, llegó la camioneta nuestra y ahí nos mandó el, las qué felicitaciones. Wey. Pero es... Es, es, es cosa de, de que bueno, de que la gente arcano. se acosstumbe verdad a que y eso sí. da más confianza y esto más, en el número único es que único el número único el convenio ese 14 el, el patrullaje nocturno eh, o sea estamos fortaleciendo fuertemente también estamos a, a puertas verdades de, de, de poder eh, ampliar el paso a riquel Riquelme que está en peñalanca también que también he dado cosas que yo tenía 6, 7 años andaba en bicicleta y el mismo paso a coi hoy día sí y antiguamente había 60.000 habitantes y día tenemos 150.000. Entonces, es, es un paso a nivel de una vía, mm, de un sí. solo de un solo vía Exacto. y tiene cinco cinco, cinco calles, calles que que, que, con que, que convergen ahí. Entonces, obviamente que se produce porque claro, pues hay una del lado sur hay una que va para hacia la estación de Peña otra que viene de Villa Alemana para acá ¿Y se, la va otra a agrandar, que... alcalde, ¿Ah? se va a agrandar, Se va a agrandar Y es... la gente que vive arriba en las parcel... la parcelaciones del la que... Cajón del Leu, Caj... si bien pertenece a la LH pero transitan todos, ellos hacen su vida en Villa Alemana Y todas las poblaciones que están nuevas que sí, están... Oh. entonces se producen 20, 25 minutos entre el lado van a pasar dos cuadras Entonces mm. eso, Oye, estoy hablando de notas PIC simplemente sí, uh -huh pero es un malestar por los vecinos entonces hoy día tenemos la posibilidad ya una reunión con, con Merval también con las secta de, de transporte de que está priorizado en, de, de, como número uno ¿verdad? para poder hacerse tanto ya está el diseño y están trabajando en eso a poder bueno. materializar ojalá ¿cierto? porque ya partió ya no para a poder, ya ojalá, ¿cierto?, durante los próximos años y si no, va a ser durante los 4 o 5 años siguientes, pero sí, sí, se va a hacer que eso es lo más importante para la gente de Villa Alemania y Medellanca, que es una noticia buenísima ¿ah? entonces, también estuvimos eh, la atención nocturna, imagínense la atención ah, nocturna está, que también son wey. cosas que, que nos decía cómo mejoramos la gestión, que era una de las cosas que también era por esa campaña un qué mejoramiento wey. de la gestión ¿ah? el fortalecimiento del comercio establecido también está fuertemente lo que me gustó el, a mí cuando sacaron las máquinas esas que tenían Bueno, los, eh, casinos los casinos ilegales, de hecho, imagínense, no? saquemos todo y cerramos, y había uno que estaba el abierto, a, había uno que estaba abierto ayer, se porque esta gente abre en la hora, a, Ay, no. al título, porque esto no puede permitirse, verdad y cerramos lo cerramos al título, porque eso no se puede permitir, porque eso le hace mucho daño a la familia. ¿Ah? Hay gente que ha perdido todo y muchas veces, eh, creo que no se le hace daño, uno, uno está pensando los niños, está pensando muchas veces los adultos mayores, y, y usted sabe que el, el, el juego... La, la verdad cuando atrapa no suelta hasta que produce un colapso absoluto en la familia cuando las que mm. la familia absoluta en se quiebrada hay recién como que viene un remesón mm. ¿ah? pero uno tiene que con esto eh, la verdad que uno lo que pretende es es, eh, es eh, cooperar con un granito a que a que se salven las familias a que están con algunos miembros de ellos verdad que sea jefe de abogado jefe abogado que están eh, siendo atrapados verdad por esta, esta mala práctica que es los juegos clandestinos el alcalde de Villa Alemana don Nelson estáis señoras y señores aquí en la radio carnaval y Adelante y, y, de y otra de las cosas que también estaba era la externalización del aseo domiciliario o sea que hoy día como era gente, antiguamente era municipal, municipal. entonces no. había un, un paro verdad de funcionamiento municipal o sí. se echaba perder un camión sí se echaba a perder un camino y no teníamos cómo Exactamente. reponerlo. Exactamente. Hoy día, con la externalización de todo el, el servicio ha sido domiciliario. ¿Al 100%? Al 100% la okay. ciudad hoy día, y eso todavía ni siquiera lo inauguramos, imagínense. Y lo vamos a inaugurar. ¿Quién ahora? Ligerito lo vamos a inaugurar, ah, porque efectivamente... empresa ya está? ¿la empresa? Está, sí. Sí, eh, creo, creo que es de marco. creo que yo ¿De marco? Creo que ellos se okay. adjudicaron. Ah, por lo tanto, eh, eso es un, un, un servicio, ¿verdad?, que la gente valora, porque... Sí, bueno. Eh, la gente saca en la mañana la basura y realmente cuando llega en la tarde ah uno pasó, claro. no pasó o no pasó. Exacto. Chuta, hoy dos perros lo hacen tira. Es, bueno. Entonces, tenemos un, un, un compromiso, ¿verdad? De, de, con la ciudad, ¿verdad? Que este de de un desarrollo ciudad que, que nos da nos motiva cada vez más porque esta estas mm. estas esta cosas que uno está haciendo y ve el avance, el pequeño avance y ve que la gente va exigiendo más y eso es muy bueno. Así. Es. Porque uno está pavimentando algo Y dice, bueno, bueno aplauso todo el tema, pero me dice, pero te del lomo de todo, porque pasa muy rápido. Entonces, uno dice, es natural que uno cae vez exija más, ¿verdad?, y vaya subiendo el nivel. ¿ah? De repente vamos a tapar un hoyo, ¿verdad?, de, que hay en, en la calle, uno, un evento que le llaman, ¿ah? porque ando yo donde me detengo, pum, veo, anoto, llamo por teléfono, pero la señora llama después dice, ¿sabe qué, alcalde? Usted, hay un, un evento en otro lado. Entonces, también la gente está haciendo... Eh, eh, está haciendo eh, horario está eh, para ir a tapar eh, evento? Yo no, el evento usted, usted, usted sabe no, eh, si marrillo, Sandro, que muy feo. de que los alcaldes no tenemos la extra no. Ah, no, nosotros no, tenemos 24-7 creo que eso es un eh, eso de que hasta las 6 de la tarde nosotros trabajamos no. y de ahí podemos hacer lo que quiera yo es creo feo. que eso eh, puede haber sido de eh, es de lunes a domingo Ah, el alcalde tiene que estar a las 3 de la mañana, a la buena de la mañana, a las 10 de la noche, cuando se requiera, porque saber cómo digo, si no me voy para otro lado, pues. O sea, los alcaldes que no, no hacen eso, tienen que ir a trabajar en la empresa privada. Ah, privado, exactamente. Punto, exactamente. Ah, y, y todo aquel político que no le gusta, se va al mundo privado ya, y punto, el, Exactamente. El, el... Aquí no es no, no, un tema de, de, de, de, de un servicio de entrega. Yo digo, es un, un tema de entrega a en la ciudad. Hay una entrega de que uno dice, yo con loco todo mi trayectoria me el servicio de la ciudad y una vez que uno cumple so yo idía su su legado, deja su huella. Uno tiene que irse porque también hay que darle el paso a, a la futura generación. Uno tiene que ser super honesto y no aquellos que se se Apernace. se abren en un cargo, ¿verdad? Eh, pensando que que lo tienes todo los lo, la, la alternación, la alternativa, o sea, la alternativa de personas muy buenas. Por eso es que es importante que uno vaya, deje una huella y esa huella que se va a recordar y ahí se va a disfrutar la familia que es lo que yo quiero ojalá si esto tenga la posibilidad y Dios me dé salud y vida para disfrutar a mis hijos verdad cuando sea el momento Nelson Stey Don Nelson está ahí el alcalde de Villa Alemana señoras y señores yo alcancé a notar algunos disculpe ¿eh? Eh, entonces hitos que ha logrado en este primer año de ejercicio como alcalde casi todo por más seguridad para la ciudad ¿eh? porque me nombró por ejemplo el el convenio OS14, ¿no es cierto? Me nombró el número único. Correcto, el número único. Más camionetas de camionetas seguridad. Camioneta segu exactamente, camioneta de seguridad tenemos ahora, inclusive llegan cuatro más las semanas más, más sí. 24 horas. Entonces también nomamos fortalecer. Vamos a tener eh 6 durante toda la noche, 9 durante todo el día 15. y en el próximo año vamos a tener eh, cinco más para todo el 20 camioneta. Exactamente. De aquí a algunos al, al, meses. Al, de aquí al próximo año adiante el 20. Veinte camionetas. Durante el próximo año, sí, Lo que sí, no eh, necesita... 20 eh, camionetas de aquí eh, al poquito, próximo año. Eh, un poquito más de un año. En un poquito más de, de aquí, aquí claro, si cuando llegue en el próximo año... El próximo año, o sea... De nada, veinte camionetas en el periodo a estar muy claro, corto. Estar ese... Anoté también eh, el, la clausura de los casinos ilegales, sí, también claro. por el ámbito de seguridad. Sí, también, efectivamente. El tema del sacar el comercio ilegal de la calle. También va por el tema... Eh, Y los avances importantes en la tenencia que va que a hacer el, el, el cuartel mixto. El la gente eh, percibe esta sin mayor duda, seguridad, se le dicen al alcalde. Sí, pues yo todo donde voy en todos lados la gente agradece, pero es que este es mi trabajo uno dice, la gente uno dice, pucha uno no, no hace tanto para pero la gente valora el trabajo de los funcionarios municipales, valora mm. el trabajo del alcalde porque son necesidades que ustedes Sandro en algún momento poder tenido Porque uno está preocupado de sus familia sí. está preocupado de su entorno, ¿eh? y está preocupado principalmente de, que, de, de proteger lo más preciado que nosotros tenemos, que son nuestras familias. Entonces, creo que cuando la gente ve que hay una autoridad que se preocupa de... de del, de la seguridad del mejor vivir de que estar en una ciudad grata obviamente que lo agradece pero es mi trabajo yo uno elige este este mi trabajo y hay que hacerlo bien y así que eh, estamos muy contentos ¿verdad? De, del respaldo también de la gente que lo contaba salió la, la encuesta de la Fundación Piense y nosotros quedamos casi en, entre tercer y cuarto lugar quedamos en la, en, en, en, después de haber estado dos años en, en último lugar y eso no es un no es un mérito del alcalde sino que es un mérito un mérito de los funcionarios municipales principalmente en mérito de los dirigentes vecinales que lo he dicho siempre, ellos siempre apoyando una, una gestión positiva verdad y, y preocupado del avance de la ciudad es una gestión también del consejo municipal ¿ah? aunque ojalá ¿cierto? yo les voy a un llamado a los concejales que se sumen al desarrollo de la ciudad que se preocupen de las cosas importantes ¿ah? y que se preocupen de las cosas del desarrollo del progreso de la ciudad y no preocupados a las cosas pequeñas que no le interesan a nadie Ah, ahí está la, la, el, el tema de la fundación piensa ahí está la respuesta a la gente y eso es lo que nos interesa a nosotros que la gente verdad vea nuestro trabajo en terreno y que y que vea eh, los cambios que ellos mismos han propuesto eh, vinculado verdad a una administración distinta una administración de, de, de trabajo una administración técnica y una administración que, que no le teme verdad a nada porque no hay nada que ocultar o sea, yo digo que la Contraloría que llegue mil veces, que llegue las mil veces, que venga quien sea, ¿verdad? Porque efectivamente eh, la persona que puede cometer terrores, como lo he dicho, como funcionario, eh, pero cuando hay dolo, cuando hay intención o cuando hay algún tipo de ilícito, es imperdonable. Nosotros no lo aceptamos, ¿verdad?, como, como municipio, y, no, y, y esa persona, sea quien sea, tiene que eh, responder ante lo que han hecho el alcalde de Villa lebanador Nelson está veía sus redes sociales veía, no las redes sociales suyas la del municipio, por ejemplo hay varias personas, Ismael dice muchas gracias don Nelson Stey por sus saludos porque ayer estuvo <coughs> celebrando saludando en el día del funcionario municipal a su gente, Marion muchas gracias alcalde, un privilegio trabajar para nuestros vecinos Ivonne, felicidades a todos gracias señor alcalde muy feliz día para todos los funcionarios saludo a usted también Señor Alcalde, Loreto, gente que estaba comentando en las redes sociales. Ayer estuvo saludando usted a sus funcionarios. Sí, sí, fue pues, un bueno, día... Día del funcionario eh, municipal. Es, es tremendamente importante porque efectivamente son es muy ingratas. Porque atender gente, atender público, ustedes deben saber, sí. es muy difícil porque sí. eh, la gente viene con un estado de ánimo muy distinto. Hay gente que se levanta contenta, gente que se la levanta enojada, gente que ha tenido problema en el trayecto, mm. gente que de repente no espera lo que la respuesta que, que necesitan. Pero, como dije, es una labor muy linda, porque cuando uno... Eh, usted le puede decir que no de a la persona. No o sea, usted le puede decir que no a una persona. Ah, que no puede, pero si lo dice con respeto mm. y le busca la alternativa para poder el camino a seguir, obviamente que esa persona sea muy agradecida. Y eso mm. es lo que estamos dando. Yo, por ejemplo, atiendo audiencias todos los martes y jueves. Yo me doy el tiempo. Sí. Yo realmente atiendo hasta media hora a una persona, porque el tema, son tan interesantes del, el, el tema que está tratando, y un insumo importantísimo para los alcaldes para poder tomar decisiones ¿Ah? y, y creo que eso ese insumo de, del vecino que llega es trasladar la ciudad a una oficina y después yo voy y compruebo ¿verdad? y voy para allá y efectivamente genero los cambios que ese sector requiere así que la verdad que un, un fuerte abrazo a cada uno de los funcionarios municipales ¿ah? y no solamente de Lleman sino que toda la de toda la provincia de Margamar y la región también que efectivamente es una, una labor que a veces es, es muy eh, eh, desconocida por mucho, valorada por por valorada, valorada, a veces o poco valorada, pero créanme, vecinos de, de la región, de que los funcionarios municipales que son de carrera, la gente hace su trabajo desde el ombligo, que digo yo. Así que así con todo su cariño y es más, pues o sea, imagínense una persona que trabaja que vive en Villa Alemana y trabaja en Villa Alemana, él sueña el pie, por Ay, lo tanto, mira. toda la acción que haga es, mejora la situación de sus hijos, de sus amigos de ellos mismos, o sea, estamos trabajando para nosotros, y eso es fundamental verdad que así lo entiendan la gente que trabaja y vive en las mismas ciudades Haber vuelto con vuelto con las audiencias ciudadanas eh, un golpe a la cátedra, ya no los hacen los alcaldes, lamentablemente Yo creo que se pierde una tremenda oportunidad es lo dije, una tremenda, tremenda, una, tremenda oportunidad. oportunidad de poder eh, informarse de lo que está pasando y también de conocer a los vecinos imagínense, yo, yo más de mil y llevo 10 audiencia, audiencia. todo hablando solamente de recibir personas cara a cara el resto son audiencias en terreno ah que voy con un dirigente hay que estar yo digo que la única forma de tomar mejores decisiones es dando en terreno no hay otra forma o sea no hay todas las decisiones que se toman en cuatro paredes los resultados en, en la ciudad son de cuatro paredes o sea no, de, de, de cuánto de 12 metros cuadrados cuando tomamos una decisión en la oficina después los resultados afuera son de 12 metros cuadrados no, te, no te hay otra alternativa por lo tanto Eh, los alcaldes tenemos que estar en terreno tenemos que estar con la gente, saber los la problemática y eh, que también que la gente, cuando uno va para allá, la gente también se siente respaldada se siente respaldada por la autoridad y se siente escuchada, que es lo más importante. Importante eh, eh, para los alcaldes eh, ser proactivo y está pensando ya en el verano, ¿eh? el otro día una señora nos decía que se va a colocar una especie de lona sobre algunos juegos <risa> en algunas plazas pues, los sí, sombreros bueno. ahí en ¿Eh? Bueno, eso eso es, es fundamental, porque imagínense, yo tengo niños chicos. Sí. O yo fui papá a los 52 años, tengo hijo de 11 que cumplió recién, 11, otro que cumple 6 eh, o sea, cumple no 10 en muy pocos días más y otro es 6, pues, entonces yo sí. me tocó toda esa esa esa, esa, esa como papá y yo a los juego a los niños Claro. y veía que estos juegos de plástico en el verano se calentaban oh, y los niños se queman, pues. Sí. Pues, sí pues. Y dije, ¿pero cómo no se va a poner una lona? Que se una lona que cura, ¿verdad?, los juegos de los niños, cosa que vayan en, en, en, ver, en verano también eh, los cura de la, del sol y no se recalenten los juegos. Y eso es lo que vamos a hacer en, el, en los juegos de la Plaza del Parque Cidico de Elén. Ya tenemos prácticamente bueno, eh, la luz verde, ¿verdad?, para poder eh, eh, colocarle estos toldos que son... Eh, eh, que reflejan, ¿verdad?, el ¿Eh? sol. No, lo, no permiten que calienten los juegos y los niños van a poder Eh, estar con sus padres el día que quiera y al momento que quiera. Entonces, y no se van a poder dañar, pues es lo que andan tratando buscando uno, la seguridad es lo más importante y eso también tiene que ver con la seguridad de los espacios públicos. Y ya está financiado. Sí, señor, está financiado, así que está robado. Y el financiamiento municipal. Sí. No le puedo creer. Es que cosas que uno tiene que son cosas que uno tiene que hacerla sí o sí porque van en beneficio de nuestros niños, que es lo más el tesoro más preciado que nosotros tenemos. Y debe ser una de las plazas más concurridas además también. Sí, la... claro que sí, sobre todo ahora que nosotros le estamos dando vida, de hecho también vamos a tener actividades durante el mes aniversario, todos los días va a tener algo, que zumba, que operativos con universidades, qué eh, actividades, inclusive vamos a colocar eh, para los fines de semana ¿Eh? un un eh, escenario yo diría libre. Yeah. o sea vamos a tener amplificación para escenario el vez... que vaya para allá con su guitarra yeah. toque a la gente verdad cante está haciendo en... el doble Bad Bunny mi colega puede sí. ir ese día como ya yeah, ya yeah, ya yeah, puede yeah. ir el... ¿Qué yeah. <risa> el... porque él va eh... a estar en la guagua ahí, todo que todo, el, el, lo, lo, lo. así que así que puede venir también yo sé que ustedes son son, son al a la de, música de up ah, podemos ¿Eh? hacer un Sin stand up duda. Lo, eh, o sea, está abierto hasta ese, ese punto está abierto el, claro persona? que el de, el de el stand up de Sandro Puebla me ha parecido más parecido al stand up que hace Don Carter entonces no sé si será un espectáculo <risa> medio familiar pues pero claro, público eh la que hacer en la nochecita ya tirado a la como las 4 de la mañana más o menos claro no, pero eso eso es muy bueno. Eso es muy bueno lo que se va a hacer porque le damos espacio a veces a las bandas sí. nuevas, a la gente que de repente no tiene ese espacio, ese, esa, esa oportunidad de cantar eh, con una buena amplificación y, y en público, que la gente ah. lo va a escuchar. Bueno, creo que es una muy buena iniciativa que vamos Gianni, a usted podría hacerse ese show no, de me decía sí. la señora Don Gianni se mandó un show el sábado en la madrugada yeah. entonces esos shows repente, a lo mejor lo... y cuando va a estar este escenario <risa> señor alcalde ya va a estar durante el mes de noviembre lo vamos a implementar ya. los viernes y los sábados cosa que la gente vaya a disfrutar verdad de, de repente de, de, de un hijo ¿verdad? que hoy claro. manda a cantar al centro y la gente escucha, hay que y yo... inscribirse previamente no, no va a en el escenario ahí ¿Ya? y la gente va a llegar va a haber una persona de evento la persona que quiera cantar va a estar unos 10, 15, 20 minutos ¿ah? y no va, no va a estar el chacal de la trompeta por si acaso ¿ah? no, no, no, de, no no, eso no va a estar pero la idea es que mostrar hay mucho talento ese y que no tiene la oportunidad de poderlo que alguien lo escuche Marcelita que... Negra dele las gracias al alcalde porque había malos olores en el sector de Peña Blanca y bueno, él estuvo acá en terreno y se hizo una gestión y hoy estamos mucho mejor Bueno, sin duda, eso es un tema muy, muy, muy importante, muy importante porque Marte, hay, que hay, hay olor, olor, de ¿verdad?, que, que uno... Miren, eh, lo que, es muy probable que vienen de las avícolas que están en el sector mm. de Quilpue. Ah, yo me reuní con, el, con, el, eh, con la Seremia Marga Marga, de ya. Salud, con don eh, Miguel toat que es el, el encargado de la, de, la, de, de la agencia ahí de Marga Marga, y le, le pregunté si efectivamente qué estábamos haciendo a nivel provincial con el fin de poder eh, eh, evitar eh, o, o tratar de prevenir o, o determinar dónde vienen ¿sabes? ante eso el, el, el, el CNM me dijo que efectivamente ellos de Villa Alemana, lo que nosotros tenemos son eh, denuncias a través de redes sociales pero me dijo el, mm. el, el, el, el, el delegado de, del, del Salud en la provincia de Marga, Marga nos dice que oficialmente no han recibido nada en la ciudad mm. pero si sí, el alcalde se hizo presente ya. Y cuando el alcalde se hace presente es oficial. Por lo tanto, ajá, yo estoy representando ajá. a todo un sector de Peñolanca que me incluyo, porque yo vivo ahí, que efectivamente a veces nos vemos con olores que son absolutamente insoportables, ¿verdad? Para nuestra familia. Sí. ¿ah? Y digo, usted vive, usted también vive por ahí cerquita, sí. ¿no? También siento ¿ah? el, el, el, el olor, ¿ah? sí. Entonces, nosotros no tenemos grandes empresas en Villa Alemana, no tenemos grandes industrias tampoco no tenemos de repente uno dice ah, es que puede ser un calleno clandestino tampoco hay un cañedo clandestino pero es muy probable que sea la avícola que a raíz de la rosa de los vientos que, que está, eh, está está eh, eh, circulando permanentemente mm. sobre todo en esta época ya lo método de las temperaturas aumento temperatura claro, entonces hay muchas avícolas grandes que están procesando el, el, el todo lo que es el, el yo diría los los desechos de la gallina para decir el guano de gallina lo están eh, reutilizando verdad para eh, un subproducto y lo venden verdad como abono a, uh -huh. a otros lados entonces, eso ello requiere un proceso de secado entonces ahí es donde se produce cuando hay mucha temperatura salen los, los olores pero eso eh, quedamos con el, con, la, con hacer una mesa de trabajo multidisciplinaria con el SAC, los cuatro alcaldes le dije okay. que teníamos que estar los cuatro alcaldes ¿verdad? ¿ah? de mi salud y todos aquellos que involure la delegación provincial no. con el fin de eh, presentar las inquietudes nuestras y también eh, ser un respaldo para los para los vecinos contarle que lo que de dónde provien y qué acciones va a tomar la autoridad sanitaria para poder protegernos así que esas son acciones que la hicimos por eh, eh, Eh, pensando verdad bueno. en que una una yeah. eh, se requieren hacer las acciones como decía usted la gestión necesaria golpear las puertas que sean necesarias para que también nosotros como ciudad tengamos respuestas y más aún los vecinos que estamos siendo afectados por ese tipo de situaciones que no son normales pero si sí a lo mejor eh, hay que tomar medidas que permitan mitigar esa esa esa, esa mala mal mal yo diría mal vivir cu día a través de los dolores y estamos teniendo un gran parte de porcentaje de gente mediolanca hablamos de los hitos hablamos también de lo que se viene el verano Oye, y tengo entendido que está trabajando y otro día veía una transmisión del consejo municipal donde usted lo presidía y como presidente del consejo municipal ya están trabajando en el tema de aguas lluvias para el próximo invierno bueno sin duda yo creo que eso nosotros el gran verano lo trabajamos por ahí por mayo partimos hay trabajando que plan en plan verano bueno. ah, de hecho ya estamos haciendo cortafuegos en todos lados ya con el fin de prevenir eh, el, el, el, la, la, la, el daño porque si hay incendio claro. que va a haber un incendio lo, lo importante es que el daño sea mínimo y eso se toman las, las precauciones para que eh, si hay algún daño de un incendio que ojalá cierto que no ocurra ¿ah? pero que si hay que el daño sea mínimo y eso estamos preparados ¿ah? ya estamos haciendo cortafuegos tanto en el sector de Las Vegas como también en el sector de, de Quebrá Escobar, que son los, los, los lugares más, más propensos, ¿verdad?, a, a, a tener, eh, hemos trabajado también con capacitando a la gente de los, de los, de los sectores rurales ¿ah? en lo que es eh, incendio ¿verdad?, forestales. Ah. Entonces, ya la etapa de, de, de, del verano pasó, ya claro. estamos preparados. ¿Y Hoy día estamos ya pensando en el plan invierno ¿ah? con el fin de darle así mayor tranquilidad que la que vimos este año, usted ve que este año no tuvimos ninguna inundación mm. de los pasos a nivel ¿ah? tuvimos tampoco la desborda de estéril, hizo que tuvimos dos lluvias que pasaron los 100 mm. los 100 milímetros, una pasó los 130 y la otra sí. pasó los 120 sí. ¿ah? que en un, en un solo día, ambas lluvias ¿ah? obviamente que le hacen mucho daño a la ciudad, y este año afortunadamente, tomando todas las medidas pues preventivas, tuvimos súper bien ahí también, agradezco a los funcionarios municipales por el trabajo que hacen Ah, y, y también eh, eh, al respaldo que ha tenido de la ciudadanía para poder realizar los trabajos que son necesarios para una mejor vida en la ciudad y esto es financiamiento municipal ¿tú? sí señor así es, así, es. Bueno. Ah, así que bueno son son esfuerzos que se hacen a pesar que usted ve que, que ya estamos un año ya eh, tuvimos un año muy difícil económicamente uno muy difícil administrativamente y económicamente o financieramente mejor dicho <coughs> Eh, hemos tenido ¿Se está que, superando eso, alcalde? Eh, sí, pues hay que superarlo si para eso uno está asume estos desafíos Claro, estamos ya superando a, o, obviamente aguantando todo el chaparrón hay cosas mm. que dejamos de hacer ya ¿ah? porque efectivamente hoy día las prioridades cambiaron, tenemos que primero eh, es, es saldar todas las deudas de la corporación, nosotros ya quedan 63 días para que pase eh, toda la área de, de educación al SLEP Ah, y tal como se lo dije hoy día justamente al, al, al director del SLEP de Varga Marga, le dije, Villalemana lo va a entregar cero falta, Villalemana va a entregar okay. un, un, los colegios los va a entregar con todas sus, sus, sus previsiones pagadas para los profesores yeah. va a entregar con todos los los, los, los los arreglos que eran muy necesarios, vamos a entregar eh, como corresponde una entrega de una Eh, de, de la educación pública que por años, ¿verdad?, estuvo a cargo de la municipalidad y hoy día nosotros lo que queremos es que esa entrega sea lo más transparente y lo más eh, formal posible, con el fin de que ellos también reciban algo algo que no reciban, algo que digan, oye, la municipalidad me entregó algo que no corresponde, mm. le estamos diciendo hasta, me jes, hasta eh, los colegios que tienen algún problema de constructibilidad yeah. algunos que no están recibidos okay, a otros que están en área verde imagínense, yeah. decirle, Tome esto, esto es lo que le vamos que a entregar, entregan, pero la solución la estamos entregando, a ellos también estamos diciendo, para solucionar esto tiene que hacer este camino o sea, estamos entregando todo como corresponde y eso, la verdad que lo tomaron muy bien, bien habido en el sleep así que creo que eh, esa es la forma de trabajar y creo que no tengo otra al Servicio Local de Educación Pública ¿Cuándo entrega? Quedan 63, digo, el 1 de enero ya es Dos parte meses. de ello es parte de, Claro, es parte de ellos Así que yo espero, verdad, que, que El tema educacional que, que para Ha sido bien importante sí. Yo todavía lo veía firmando un acuerdo ahí. Era con, el, la, la, con la, la Católica Valparaíso CFT, CFT, sí ¿Por es qué es que estaba firmando? O sea, la idea es hacer una escuela de oficio ah, qué Porque efectivamente mire, es, una, es como tener un quinto medio Yeah. que eso también está dentro de los de los, los hechos y una escuela de que, oficio, escuela oficio que gente, atención a los habitantes de yeah. Villa Alemana una escuela de oficio que los niños están a cuarto medio y que sea un quinto medio que sea un año más, que yeah. el niño no vaya a pararse a esquina en es claro. un año entero porque hay, hay los que no ingresan a la educación superior o, o educación que son técnicas, no técnica, terminen trabajando en radio no terminen trabajando no, en radio se está haciendo no, no terminen trabajando, ¿Eh? ni tampoco, usted sabe, hoy día... Estuvieron hablando ustedes recién, de ¿Eh? un tema del fallecimiento de un joven, Ay, ¿verdad? Ay, señor, la claro, adolescencia. Eh, absolutamente, y ahí y yo concuerdo mucho que aquí hay mucha responsabilidad de los papás, mm. ah, hay mucha permisibilidad de parte de sí. hoy día, nos hemos dado mucha licencia a los papás nosotros, nosotros tenemos que volver al respeto hacia la autoridad, el respeto hacia los papás, el respeto hacia los adultos mayores, creo que eso se ha perdido, Así que hay es. que recuperar. Así. Entonces... Eh, eso, eso es lo que uh -huh. les decía dentro de uno de los del oídos, era la escuela oficio. Dentro de los 10 de, de, de las 10 cosas que yo dije que lo iba, iba a hacer durante mi periodo, ya está que, que no se paren en la esquina estos niños, sino que vayan directamente un quinto año uh -huh. al tiro a hacer un oficio y una vez que terminen directamente a trabajar y que sea de un aporte importante a su familia. Creo que eso no dejarlo solo, hay que acompañarlo, ¿verdad? Aquellos que quedan que tengan el interés de querer surgir, de querer crecer. Así que por eso un municipio no se va a quedar nosotros vamos a entregar las oportunidades para ya. que el que quiere, la aprovecha oye, y firmó un convenio con la Católica de Valparaíso, con el CFT sí señor y, qué, y, y a partir de cuándo y qué va a entregar bueno, ¿Qué qué, bueno principalmente ¿qué nosotros oficios? dijimos oficios que sean de, de, de rápido usted sabe que la región es la región más longeva de, del país ah, qué entonces esténse en cuidado adulto mayor qué creo buena. que es, una, es, una, es un tema muy, muy importante Ah, y, y también eh, algunas eh, eh, cosas que, le, que, que la persona por lo menos salga trabajando Rápido. inmediatamente exacto, mm -hmm. eso ya es, es el... oficio ah, así que muy contento vamos a, con, vamos a partir con dos, durante el próximo año lo vamos a implementar ya. Ah, eh, ¿y dónde par... va a funcionar? En... mira, estamos justamente mm -hmm. eh, eh, esperar, interesa, ¿verdad? Porque, el tema de educación a la mi alcalde eh, eh, sí. que bueno Porque, usted, no, sí, además es profesor, usted pues Eh, nosotros lo vamos inicialmente lo, lo, lo, lo que lo habíaamos planificado en, en, el, en el liceo wilson ex liceo Wilson, dería yeah. nosotros tenemos un, un centro de, de, de, que reúne a grandes instituciones y que prepara hace talleres de gimnasia tenemos una escuela de música yeah. o sea le di una utilidad educativa pero también para no perder la esencia de educar como colegio que eso fue cerrado hace muchos años. Entonces, lo conversamos con el SLEP, y claro, como pasa para allá, dijeron, oye, están haciendo cosas en la Wilson, y, y tiene que pasar para Brasil, sí. y yo, pero nosotros oye, confiamos oye, no confiamos que en que ese colegio eh. se devuelva, mm. y nos dijeron que sí, efectivamente, está la voluntad de, de devolverlo. Entonces, ahí la mitad del colegio iría para un, para, un eh, para, para, lo, para la escuela de oficio, y la otra mitad se potenciaría con las Una actuales... Una escuela de oficio. Sí, claro maravilloso qué buena idea y esto va a ser solamente para los que van egresando o también si hay algún joven que yo, yo, no? o, sea, o sea yo creo que eh, puede ser para los que han egresado o los ¿También? que ¿O sí, que también personas vecinos vecinas sí. de gente que quiere la gente que se da la oportunidad y la aprovecha ojalá la, la, la aproveche bien y que sea un aporte importante para la familia que es, la uno, que es lo que más le interesa ¿Mm? qué le parece don Yari fantástico Ayer, maravilloso ahí, la información yo, toda la los días ah, miércoles jueves siempre en el alcalde a conversar con nosotros para sí, yo lo que estoy esperando sí ¿Eh? pues ya tengo mi traje listo mi disfraz listo ya, ¿Ya? Sí, lo elástico <risa> es eh, para ir a la corrida del miedo ah, en villa alemana ¿de qué se sí, trata pero... este viernes 31 que de octubre, ¿Ya? Vamos a salir a pedir dulces, otra vez túra una noche de otra que dulce o dulce? Bueno, no, eh, yo yo Lo no bueno tirarse al dulce, al cal. O sea, bueno, para el... El... No, para el dulce, ah, para, para, dulce. La, <risa> los... bueno, <risa> para las <risa> dos cosas. Sí, gusta, soy bueno para, para el dulce y para los salados, pero también, también soy bueno claro. para hacer travesuras, porque quiere yo tengo que combinar lo dulce con lo grave. Así, claro. es muy serio. No sirve. O o ah. es demasiado relajado, también no sirve. Uno tiene que ser equilibrado, en cada momento su cada, cada cosa en su momento. Así que sí, voy a estar de, espero estar disfrazado ese día, pero no voy a correr lamentablemente. No, huevón, no, no, estoy todavía no me sagan lo, no los, no los, los puntos, así que los puntos me sagan en día. Mañana me los sagan, jueves. Mañana justamente me sagan los puntos. Así que pero igual Hoy les buena información que nos da. Usted o siempre, no, es proactivo oiga, el alcalde Oiga, eh, eh, participan más de mil personas en la corrida del miedo Qué bueno ¿Y cómo es oiga. esto de la corrida del miedo? Cuéntenos pues. Bueno, nos juntamos nosotros en el Parque Sigo de Elena, hay una ruta ya. ¿Verdad? Y salimos, ¿verdad? con, con fami es, es un tema familiar, ¿verdad? Ya. Hay personas que van con coche con sus mascotas gente que va cuando con, con familia. Le van a disfraces bueno. a los perritos. Exactamente, sí. muy lindo. Así que yo invito a, a todas... participar ustedes, Don Jerry. Por Javier. supuesto. ¿Sí? Así, que, así que yo Siempre. invito a toda la gente de y Medellanca a la que se sube a esta buena iniciativa, ¿verdad? De, lo, de la corrida la, la del miedo que está para este este 31, este bien, 31, a contar de las 17 horas que vamos a estar ahí bueno. para dando el, el puntapié inicial, ¿verdad? A esta gran sí. corrida. Sí. Oye, Ay, premio, va, ser, bueno, va a estar con los prendedores, están pepa del premio. ¿Ahí dónde va a estar en motivado, el Parque Sico ¿sí? del En, ¿verdad? Y el recorrido de, salen de la Parque Sico del En, llegamos a la calle Pío Liso, pero de eso llegamos a la calle de la Paz, ¿verdad? Es la calle que está cerca del estadio. Ya. No estamos hablando de la norte. Ya. Pasamos por el estadio y Alemana, la calle La Torre, llegamos a la calle París y nos retornamos nuevamente a la Plaza de Elena, así que Eh, la verdad que es una fiesta familiar Que vayan a entretenerse, a pasarlo bien A, a, a disfrutar Vamos a tener eh, eh, eh, puntos de agua Vamos a tener varias cosas que Van a, a, a permitir Dar las facilidades necesarias sí. Para para que puedan hacer esa corrida Y dos mil bolsitas de dulces Para entregarle a los niños este Que vayan con su familia a, ir a, ir? a correr, a pasarlo bien A disfrutar de una jornada maravillosa Este viernes 31 de octubre Desde las 5 de la tarde Eh, la corrida a las 6 ¿eh? pero a las 5 ya se van a estar instalando los estados adivina a, ¿a, ¿a donde voy hoy día y con y Don Gianni todo? Panchetti a buscar, no, el, a buscar el divisa nos invitaron unas amigas unas amigas de Villa Alemana ah, bueno. vamos a ver el concurso ah, bueno. a las 6 de la tarde <risa> vamos a estar ahí en el teatro ¿no? ah, <risa> que <porque risa> bueno oye <risa> porque <risa> está liberado hoy día sí. a las 6 de la tarde sí Claro El conjuro hay... hoy día. Hoy día en... Así que una amiga bueno, que tenemos ahí en Villa de Alemana... o sea, siempre en, el, en nuestro teatro eh de eh, del Nacional, el teatro, teatro, teatro Monumental de eh, de nuestro Pompeya, claro. ¿ah, que cumple 100 años el año el próximo año. Vamos a tener una celebración a todos a todo el eh, 100 años del Teatro Pompeya. Eh, obviamente tiene tiene panorama todos los días, todos los días todos los días tiene panorama para la gente por lo tanto informarse también a través de la página web nuestra de, de, de las actividades que hay en el Centro Cultural y también quiero invitar para el próximo martes me estoy anticipando ya, el próximo martes tenemos la segunda versión de la Atención Nocturna oh, así que, me a la que... Gente, Atención Nocturna, o sea, que, que, ya pasó, ya, me que, sí, pasó un bo, mes, sí. así que vamos a tener eh, atención Mire, de mascotas aquí alcalde y una pregunta un eh, de un auditor para eh, eh, eh, bueno, que ha tenido problemas con el tema de las horas para renovar la licencia de conducir que ha tratado de pedir hora y no no ha podido agendar se puede hacer ese trámite también en la atención no, también ¿no? se puede ir a la se puede ir a bastar tránsito contar de las 18 horas hasta las 21 vamos a tener atención para que ellos vayan a tomar se entregan licencia toman horas verdad y Y, y algunos van a, vamos a tratar de tener un gabinete también para ver si podemos tomar los exámenes ahí mismo a la gente que llegue espontáneamente. Ya. Eso es lo que vamos a hacer también. También vamos a tener atención de mascotas, chip, eh, así que aquellos que no pueden llevar a sus mascotas a un antelotario laboral, acérquense al municipio, ¿verdad? No. Atención nocturna, somos el único bien, municipio hermano. en la región, ojalá varios, varios, varios, muchos nos copien, tenemos todos los servicios eso disponibles. Eso bueno copiar eso. Claro, todos los, todos, tenemos todos los servicios disponibles para la ciudad y eh, estamos eh, con una, una, una iniciativa y no ahora que nos beneficia a la gente que lamentablemente a veces no puede asistir al municipio en la laboral pero aquí tiene una opción real de eh, poner siempre al centro las personas en eh, una atención al una atención del, del municipio ¿Eh? yo ¿Dónde? consulta la gabrieelita eh, es del cajón del levo quedan entradas para ir a pompeya hoy día a las 6 a ver el conjuro no, no lo desconozco Porque se puede, entrar eh, liberada. Y que vaya nomás, pues sí, pues. A que las vaya, pues, la Absolutamente que vaya, ¿verdad? Y que, y que la vaya. La Gabrielita. Y que y vaya nomás. Don Heriberto de la calle Concepción, de las gracias al alcalde que están podando. Sí, no, y además en, la, en, la, en, la, en la, calle la población Concepción también nos juntamos con los dirigentes hace muy poquito y eh, había, el, había un problema el, en, la calle, en, la calle, calle, en la calle Buenos Aires, donde ya. había un, un, un tramo que es Valno había son dos cuadras que tenía con problemas ya quedó solucionado, y día pasamos ayer se sacaron las barreras, quedó ya. espectacular así que esa es una muy buena noticia para un sector que efectivamente eh, había requerido atención del municipio y ahí está. ¿Ah? Lo otro que es una muy buena noticia, vienen recién llegando deben estar por llegar ya Eh, nuestros campeones nacionales de voleibol no verdad eh, Cuéntelo, de colegio ¿Eh? ah, eh, representaban a la región de Valparaíso, oh, Colegio del Merigraja salieron campeones nacionales, buena. vienen llegando ahora, así buenas felicitaciones los, para ellos. los voy a recibir, como corresponde así que ahí voy a estar acompañando y los despedí ¿eh? ¿Lo los despedí, fue la sí, pues los, despedí y los, los voy a recibir sí, y vienen ¿Y también de Curicó en el en en el fue el nacional de voleibol. De voleibol, así que no, perdón, perdón. estoy equivocado. Estoy en, del, en Serena, perdón. Ah, en Serena. En Serena, disculpe, son del Metric Graham. Del Mary Graham, del Mary Graham el, ese fue el, el, el equipo que ganó acá en la región. Ya. Yeah. Fue a representar, o sea, ganó en la comuna, ya. Yeah. Ganó en la región y fue a representar eh, y también en un colegio de Viña, ah, que ah. salió primer lugar también, eh, creo que el Patmos, creo que Así es. Tengo entendido, y también un colegio de San Felipe. Llegan todos, sabía le van ahora. Un ratito más. Ya. que bien. bien. Ya. Muchas gracias pues. Estamos listos. Estamos no. 20. Gracias, alcalde. No, muchísimas gracias a usted por el espacio, maestro. santo que esté de vuelta. Gracias, señor viene alcalde. Vienes bonceadito, no se han destuno, no le preguntan de so ¿Ah? ¿Hawaiian sí, Clothes? Así que, <risa> ah, pero <risa> que está acá porque un tremendo aporte, verdad, al al Y vamos a estar en la Jornada y en, en la Noche de Terror del Miedo. Bien, pues. En la pues, Corrida pues, del Miedo. En la Corrida del Miedo, güey. ¿Sí? Bueno, 2000 bolsitas. Sí, te vas a poner ese disfraz de Gatúbela que tiene. Sí, ya, no, eh, de, de, de Batman. Lleva la pared de este verde Baja no, pues, pues, ah, ahí con tu, pues, tu, tu ir, señora a él, sabe, ahí, puede tú, tú, tú. Pueden ir, Pueden ir de Mani Rubén, bueno, bueno, de pues, Rubén pues, sí, Ahí ya ya, Hoy <risa> día vamos a ver El Conjuro con el mi colega con A las 6 de, la de la tarde Muchísimas gracias Un saludo a la gente Y Alemania de Mayaná Con puerto de orazo para ellos Y que sigan confiando En el municipio Y gracias a todos